La Persiana Pablo quiere ser islandés y, como él, cada día lo quiere ser más gente a mi alrededor. No creo que se deba a la tradición nórdica, pues ninguno de mis conocidos es seguidor de las sagas vikingas ni sabe nada sobre caballos de ocho patas. Tampoco son pescadores, locos por capturar bacalaos o arenques, o geólogos aficionados, ansiosos por estudiar el fascinante fuego interno que impide que la tierra islandesa esté cubierta de nieve. Mis amigos quieren ser islandeses porque han visto, y no precisamente en la televisión, cómo eran los únicos habitantes del planeta que estaban dispuestos a levantarse ante la hecatombe financiera que se presentaba como excusa para cercenar derechos o soberanías. Fascinados, quemaron sus buscadores y redes sociales tratando de hacerse con más información sobre lo que estaba pasando en ese pequeño país, perdido en un remoto rincón del Atlántico Norte. La revolución islandesa ha cautivado los cada vez más rebeldes corazones de toda Europa Simplemente porque representan una pequeña victoria Un recordatorio de que el sentido común no ha muerto del todo Y que la ideología económica que ha llevado a esta grave crisis está muy lejos de ser la única alternativa ¿Quién no ha soñado con sentar aquí, en España, a muchos más políticos, banqueros y empresarios corruptos en el banquillo? Ellos, como nosotros, reforman su constitución, aunque el objetivo de su nueva Carta Magna, probablemente la más participativa de la historia, es proteger al Estado de los mercados, mientras que la nuestra se reformó en una tarde y sin preguntar a nadie para impedir que un déficit poco ortodoxo salga de nuestro armario para comernos mientras dormimos o velamos. Ellos son un ejemplo a seguir. Pero hay algo que casi todos olvidamos al poetizar el heroísmo de Islandia. Ellos ya eran el ejemplo a seguir. Islandia fue catalogado en 2009 como el tercer país con el índice de desarrollo más avanzado del mundo, es decir, después de la bancarrota nacional. Su cultura política y los niveles de tolerancia social son mucho más avanzados que la de la mayoría de los lejanos parientes europeos y además poseen una gran calefacción bajo la isla, lo que garantiza que el 80% de la energía que consumen es propia. Nosotros, mientras, mientras tanto, eh, y gobierne quien gobierne, basamos nuestra política exterior en la obtención de petróleo y gas. En Islandia no se ha producido una revolución, como a muchos nos gusta leer, Tanto que achinamos los ojos para, estinar, para estirar la realidad a la medida de los pensamientos. Lo que ha prevalecido, y afortunadamente prevalece, es el sentido común. Ese que no se dobló, por ejemplo, cuando empresas y bancos de todo el mundo amenazaron con declarar a Islandia país pros proscrito. Pobres. Igual no se daban cuenta de que les estaban haciendo un gran favor. Tras el frío invernal está a punto de abandonarnos, en la persiana de hoy hemos decidido viajar, al menos radiofónicamente, hasta el Atlántico Norte. Nos adentramos en la reciente historia de Islandia, marcada por un auge económico inflado por la burbuja especulativa que desembocó en una salvaje crisis. Ante esta, los ciudadanos se han levantado y han exigido no pagar sus consecuencias. Buenas tardes, os habla María Taosa y junto a mí está Claudia González. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, María. Pues ese 15 de mayo en el que miles de ciudadanos echaron a las calles en distintas ciudades españolas se podía vislumbrar entre otras banderas islandesas. Eran sin duda un guiño a la población de aquel lejano pueblo que utilizando el sentido común además de varias protestas y caceroladas han impedido a sus políticos que el dinero para pagar las irresponsabilidades de la banca saliera de sus bolsillos. A día de hoy la prensa continúa recogiendo informaciones de las soluciones a la crisis islandesa y cada semana aprendemos lecciones de nuestros lejanos vecinos europeos que han conseguido sentar en el banquillo a políticos y banqueros responsables de la crisis. Además están en pleno proceso constitutivo de la nueva Carta Magna. Esta se confecciona por la participación directa de una comisión de ciudadanos sin antecedentes políticos elegidos por la población. Repasemos pues, la cronología de la crisis, su evolución y su última hora. Para ello nos apoyaremos en el testimonio de Jordur Tofferson, el cantautor islandés al que se le atribuye el principio de la revolución, y Elvira Méndez Pinedo, profesora de Derecho Europeo de la Universidad de Islandia. Y por supuesto contaremos como cada martes, Claudia, con tu colaboración en la sección de vacaciones de Sol Sin Playa. A ver si acertáis hasta qué isla nos vamos esta tarde. Sí. Esperamos que nos acompañéis durante la siguiente hora. Sabéis que podéis participar en el programa vía Twitter o Facebook o llamando al 914-290189. Y también podéis escribirnos un email a la gmail.com Recordar que el texto que hemos leído al principio de esta persiana es de, está firmado como siempre por Gerardo Lagüenza al que agradecemos su participación en esta nueva edición de este Magazine de Actualidad y sin más comenzamos con esta hora de programa y como siempre lo hacemos con las asambleas. tarde a las 8 ha comenzado la Asamblea del Grupo de Trabajo de Cultura Sol en el Invernadero de Atocha. También a las 8 ha empezado la Asamblea de Audiovisual, de audiovisual, de audiovisual perdón, en el Centro Social La Tabacalera. Es complicadito, se rebuscaron un poco el nombre. ¿eh? A las 8 también Asamblea de Difusión en Red en el Centro Social Autogestionado La Tabacalera. Estéis a punto, son las 8 y 7 de la tarde, podéis todavía ir a todas estas asambleas. A las 8 también, tiene la agenda apretada en, la en Casa Blanca, perdón, eh, Asamblea legal. También a las 8 se celebra una nueva jornada de lucha estudiantil, en concreto es un encierro y está convocado en todas las universidades. A las 8 de nuevo, meditación en la distancia, allá donde estés. Y también a las 8, preparación para el tercer encuentro de creadores y exposición sobre el 15M en el Ateneo, en el invernadero de Atocha, cerca de las consignas. Y pasamos ya al miércoles 29 de febrero, a las 7 y media, eh, volvemos a Calle Naranjo, símbolo de lucha contra los desahucios. Está convocada, pues eh, como bien decimos, en la Calle Naranjo, en eh, número 14, en el metro Tetuán, salida Algodonales. A las 7 y media también, stop desahucio en Lucero. Y a las 11 de la mañana, manifestación. Se trata de una nueva jornada de lucha estudiantil que comenzará en Cibeles. A las 5 de la tarde, Asamblea de Dinamización de Asambleas en la Plaza de las Descalzas. A las 6 y media, Asamblea sobre Reforma de la Ley Electoral. Eh, esta se, tendrá lugar en, en ópera. A las 7, Asamblea de Amor y Espiritualidad en el Templo del Sol. También a las 7, eh, Asamblea de, de, del Subgrupo de eh, Espacios Comunitarios está el lugar aún por determinar. A las 7 y media, Asamblea de, Indign de Indignados por la Investigación, junto a, en el Metro Guzmán el Bueno. Y a las siete y media, Asamblea del Subgrupo de Decrecimiento en el Invernadero de Atocha. También a las siete y media, Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente en el Invernadero de Atocha. Llegamos a las asambleas convocadas a las 8 de la tarde. Eh, la primera es la Asamblea de Educación, que se celebra en el Centro Social Autogestionado Tabacalera, en la calle Embajadores. También a las 8, Asamblea de Presentación de Propuestas de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones. A la misma hora, Asamblea del Grupo de Huelga General en Casablanca. A las 8, asamblea del Grupo de Trabajo Social en el Invernadero de Atocha. También a las 8, asamblea del Grupo Transversal sobre la convocatoria de manifestación El Próximo 13N en la Biblioteca de Tabacalera. De nuevo a las 8, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, encierro, jornada de lucha estudiantil. Y en el Centro Social Ocupado Casablanca, eh, a las 8 se celebrará una nueva convocatoria del Grupo de Coordinación Mayo-Madrid. Y para cerrar la jornada asamblearia, como siempre, esa meditación en la distancia. Y vamos ya a hacer que baje un poquito más el sol. Cuando baja el sol. Islandia es un país situado en el Atlántico Norte. Su tamaño es equivalente a una quinta parte de España y su población apenas roza los 300.000 habitantes, es decir, más o menos la población de Móstoles. En 2007 era, según el Índice de Desarrollo de las Naciones Unidas, el país más desarrollado del mundo y también el lugar en el que la población era más feliz. Islandia, de una gran actividad volcánica, apenas posee recursos naturales, pero cuenta con abundantes fuentes de energía hidroeléctrica y geotérmica. Históricamente, su economía está sustentada, sobre todo, en la industria pesquera. Su economía fue creciendo desde 1944, cuando consiguió independizarse de Dinamarca. Este crecimiento, además, repercutía en los ciudadanos. La característica presión fiscal de estos países nórdicos también se aplica en Islandia. Sin embargo, al igual que otros países occidentales, Islandia no tardó en apuntarse a la moda neoliberal de la especulación, convirtiendo así su pequeña y alejada isla en una especie de paraíso fiscal. La burbuja en la que se había convertido la economía islandesa estalló en 2008, arrastrada, por supuesto, por la quiebra del gigante estadounidense Lehman Brothers. Entonces, los tres principales bancos del país entraron en bancarrota y dejaron de cotizar en bolsa. Así, Islandia se convirtió en el primer país occidental en recibir un préstamo del FMI desde 1996. Necesitó una ayuda de 2.200 millones de euros y su deuda ascendió a nueve veces su PIB. Para conseguir este préstamo, el gobierno islandés aumentó la tasa de interés al 18%. Como consecuencia de esta medida, la moneda se devaluó, aunque esto supuso el incremento de las exportaciones. Sin embargo, estas medidas no contentaron a los ciudadanos y ya comenzaba a surgir un caldo de cultivo de indignación contra la situación. David Hodson, que fue el primer ministro del país entre 2001 y 2004, además de alcalde de Reykjavik, que es un cargo que tiene mucho peso en este país, eh, también fue ministro de Exteriores y presidente del Banco Central Islandés, fue señalado como uno de los culpables de alimentar la especulación de Islandia. Por otro lado, se le acusa de instar al entonces primer ministro Geir Harde a pagar la deuda a Reino Unido y Holanda, principales acreedores de los bancos islandeses. Todo esto, por supuesto, se vendía a la población como una ventaja para entrar en la Unión Europea. Y mientras todo esto se cocinaba en la cúpula del poder, el desempleo se incrementó en pocos meses, pasando del 1% al 8%. La crisis financiera comenzaba a afectar directamente a los ciudadanos, lo que supuso un motivo de indignación. El cantautor islandés Hordur Torfason se plantó ante el Parlamento del País Nórdico un 11 de octubre de 2008 preguntando a los ciudadanos lo que opinaban que estaba ocurriendo en su país. Fue el germen de lo que fue, fue denominada posteriormente como Revolución Islandesa. Pocos meses después, en enero de 2009, el entonces primer ministro Geir Harde tuvo que dimitir a consecuencia de la presión de las protestas ciudadanas por su mala gestión de la crisis y el intento de hacer pagar a los ciudadanos islandeses las negativas prácticas bancarias. En septiembre del año pasado fue juzgado por llevar a su país a la quiebra, pero se declaró inocente. Esto que estamos escuchando es el sonido de una de esas famosas caceloradas que se produjo delante del Parlamento Islandés. A su gobierno siguió el de Johanna Sigurdardóttir, el nuevo ejecutivo quería hacer pagar la deuda de 3.500 millones de euros mensualmente durante cinco años a un 5,5% de interés. Los ciudadanos se negaron y forzaron un referéndum que se celebró en marzo en el que ganó el no por un 90% de los votos. Los islandeses consiguieron que se rebajaran las condiciones de la deuda que tendría que ser pagada en 37 años al 3% de interés. Esa negativa fue refrendada en una nueva consulta celebrada en abril del año pasado en, el que, en la que el NO volvió a ganar por un 60%. La deuda tendrá que ser devuelta, pero para ello se utilizará el patrimonio de banqueros y especuladores detenidos. Escuchamos ahora el testimonio de Elvira Méndez, profesora de Derecho Europeo de la Universidad de Islandia, que explica la celebración de ese referéndum. Bueno, yo me llamo Elvira Méndez, soy de origen español y vivo aquí en Islandia desde hace 10 años. Soy profesora catedrática de Derecho Europeo en la Universidad de Islandia, en la Facultad de Derecho. Y me gustaría explicaros, porque es un, un asunto en el que he estado relacionada un poco envuelta desde, desde el principio, cuál ha sido el argumento de este referéndum. Yo trabajo para la institución, no solo la Facultad de Derecho, sino la institución que se ha ocupado, porque se recibió el encargo del Parlamento, de realizar un folleto neutral e informativo que fuera distribuido a toda la población islandesa. Entonces eh, realizamos este folleto, en él se detallaban eh, toda la historia, todos los problemas jurídicos, económicos y políticos de... de de iSafe, y tuvimos que realizar, eh, según encargó el Parlamento, argumentos a favor del sí y argumentos a favor del no. Tuvimos mucho cuidado de, de ajustar que fueran muy equilibrados, de tal manera que hubiera el igual número de puntos a favor del sí y que a favor del no. Básicamente, entonces, eh, ¿qué eran las consecuencias? ¿Cuáles eran los argumentos que se habían puesto a favor del sí y argumentos a favor del no? Eh, qué es lo que pasaría si se votaba sí, qué es lo que pasaría si se votaba no y cuáles más o menos eran las dudas e incertidumbres que había en ambos sentidos. Y el referéndum, bueno, pues como todos sabéis, salió aproximadamente un 60% que no. Eh, a favor del sí, que se argumentó, no jurídicamente, se argumentaba que política y económicamente era, eh, era importante finalizar la resolución de esta disputa y mirar hacia el futuro que se argumentaba en el campo de no pues que jurídicamente la obligación de una responsabilidad estatal por deudas de los bancos no está clara en el derecho europeo y que los islandeses teníamos todo el derecho de acudir a los tribunales, siempre que siempre se ha querido, porque los islandeses, por lo menos la nación, siempre ha querido acudir a los tribunales y han sido los británicos y los holandeses los que no querían y por eso la, la disputa derivó en el ámbito diplomático y en el ámbito diplomático no tienen unos efectos jurídicos para el resto de los 29 países del espacio económico europeo. Entonces, había que, que matizar eso. ¿Salió el no? ¿Y por qué salió el no? Es un malentendido que Islandia no quiera pagar la deuda sobre ya un momento así deteniéndonos en la, en la sustancia desde el primer momento desde octubre del 2008 lo que hizo Islandia es tratar de forma diversa los depósitos en Islandia y los depósitos en el extranjero no existió una discriminación por motivos de nacionalidad es una es, es incorrecto todos los europeos, americanos, japoneses que reciben en Islandia que residen en Islandia recibieron el mismo tratamiento los islandeses que tuvieran depósitos en Holanda y en el Reino Unido también tuvieron otro tratamiento ¿en qué consiste el tratamiento diverso que se adoptó en, en octubre del 2008 con esta ley de emergencia? que tenemos que recordar que el sistema bancario se hundió, se colapsó en Islandia en una semana y digamos que de lunes a lunes nos encontramos con el que el país se vino abajo y no sabíamos ni siquiera si nos iban a funcionar las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera. ¿Qué se hizo? Los depósitos, la ley de emergencia, digamos, nacional, dijo los depósitos de Islandia sin límite ninguno y ahí cabría preguntarse por motivos de justicia social si eso es apropiado o no, pero sin límite ninguno se pasaron de los bancos antiguos a los nuevos bancos y los, los antiguos bancos se declararon en proceso de quiebra y resolución y los nuevos depósitos pasaron a los, uh, a los nuevos bancos al mismo tiempo hay que recordar que se creó un corralito, nosotros ahora estamos prácticamente, lo, nos llaman Nos llamamos a nosotros mismos la Cuba del Norte, ¿por qué? Porque es imposible sacar dinero de este país. Entonces, ese dinero se queda en Islandia, circula en Islandia, da trabajo en Islandia y no hace más que quedarse aquí, circula de una mano, el, el, termo el IVA, por ejemplo, del 25%. Bueno, pues ese dinero se queda en Islandia y contribuye al futuro de este país. El dinero que había que reembolsar a los depositantes en el extranjero, en el Reino Unido y Holanda, no se queda en Islandia, son divisas extranjeras que hay que reembolsar y, hay, y tiene que salir. Entonces, en lugar de reembolsarlo in, in, inmediatamente por fondos del Estado, porque lo que sucedió es que el Fondo de Garantía Bancaria quebró porque no hay sistema de garantía bancaria que pueda reembolsar el 100% de los depósitos, es un sistema de seguro. Entonces quiebra ese, ese depósito y la, la pregunta del millón es, si quiebra el depósito, ¿hay una garantía estatal, hay una deuda soberana de Islandia por unas deudas que son privadas de la banca privada? Y entonces, esto no está claro en el derecho europeo y es una contradicción per se, ¿por qué? Porque en el derecho europeo, por motivos de competencia y ayudas públicas, el Estado no puede respaldar automáticamente a sus empresas privadas, sean bancos o sean instituciones financieras. Imaginaos entonces que hubiera ese respaldo automático, esa garantía explícita, Todo el mundo pondría sus ahorros en un banco alemán y no en un banco luxemburgués. ¿Por qué? Porque hay 85 millones de personas en Alemania y 400.000 en, en Luxemburgo. Entonces, esa garantía explícita no hay. ¿Qué dijo Islandia? Muy bien. Pues se hace estos depósitos, se le da la prioridad número uno, absoluta prioridad en la quiebra, en el proceso de, de bancarrota y quiebra, resolución de Landsbanking, de tal manera que van a cobrar. Y los expertos, y el Reino Unido y Holanda han insistido desde siempre que los bienes de Landsbanking cubrirán el 90% de la deuda. Y la pregunta del millón es, bueno, pues si esos bienes cubren el 90% de la deuda e Inglaterra nos aplicó la ley terrorista y confiscó todos los bienes de Landsbanking en Inglaterra, pues que se queden directamente con los bienes, ¿no? ¿Para qué hace falta una garantía estatal? Desde siempre se les ha dicho eso, pero no han querido. Entonces, una y otra vez, ellos han insistido, sobre todo en los, en los acuerdos uno y dos, hay seis 2, y que no que ellos querían la garantía absoluta y automática y una deuda soberana de Islandia, de tal manera que si no pagábamos la deuda nos podían confiscar inmediatamente todos los bienes del Estado, fíjase, aviones de Islander, que ahora es una compañía pública que llegan a Londres o que llegan a Ámsterdam, hospitales, escuelas, etcétera. Comprenderéis que la revolución que se armó aquí fuera monumental. Porque si no, pagábamos un mes, si no pagábamos un mes, directamente nos empezaban a confiscar bienes. Porque Islandia tenía que renunciar a su garantía soberana. Eso la gente desde el, primer, desde el primer momento ha dicho que no. ¿Cuál es la solución? Pues como ha declarado ahora el presidente de Islandia en una entrevista a Bloomberg ayer, Islandia va a empezar a liquidar, está en proceso de liquidación de los bienes del banco y van a recibir aproximadamente un 90% de esos bienes para compensar a los, a, a, los, eh, a los ciudadanos, pero los ciudadanos ya han cobrado. Son los gobiernos del Reino Unido y de, de Holanda que reclaman la, la deuda. Bueno, ¿qué se ha dicho en el referéndum? En cuanto al resto, no podemos dar un cheque en blanco sin saber cuál es el resto de la deuda que debemos en una corona, en una divisa extranjera. Tenemos ahora la corona islandesa tan devaluada que es dinero prácticamente de Monopoly, no cotiza ni siquiera en Europa. ¿Cómo se puede asumir una deuda? Digamos que esto es el resultado del referéndum. Para otorgar una garantía estatal sobre una deuda que no sabemos ni siquiera cuál es, ni cómo va a desarrollarse en el futuro, ni cómo va a crecer la economía de Islandia en el futuro, pues, eh, pues eh, queremos clarificar las responsabilidades jurídicas delante de un tribunal. Tenemos derecho, tenemos queremos desde el primer momento acceso a la justicia. Queremos ir a un tribunal y que nos diga el tribunal Sí o no, pero no se puede reclamar esa deuda sobre la base jurídica así un poco en, en la nebulosa y, y sobre todo porque los efectos de un conflicto diplomático, de una resolución diplomática no tienen ningún efecto para todos los demás países, entonces resumiéndolo de una manera muy simple sería ¿queréis chocolate? ¿Creéis de verdad que hay una garantía explícita del banco si los fondos van a la quiebra? Muy bien, pero este principio que se aplique a los 30 países del espacio económico europeo. Lo que no puede ser es que se aplique a Islandia porque sí, y el día de mañana si el mismo problema sucede en Irlanda, Portugal, Grecia o España, que se nos diga, ah no, esto no es un principio del derecho común. Después de las revueltas ciudadanas, los islandeses han conseguido que se persiga a los banqueros que con la especulación trajeron la crisis a su país. A consecuencia de que los islandeses se hayan negado a pagar la deuda que contrajo Islandia, en los últimos años la economía ha crecido. En 2011 su PIB aumentó en un 2,9% y este año está, prevido, está previsto que lo haga en un 2,4%. Y no solo eso, el montaje de las deudas de las familias ha disminuido porque los bancos han perdonado el equivalente al 13% de los créditos, reduciendo así la deuda de más de una cuarta parte de la población. Los hogares islandeses se han beneficiado del acuerdo entre el gobierno y la banca, que todavía está parcialmente controlada por el Estado, para perdonar unas deudas que superan el 110% del valor de sus viviendas. Estos datos chocan de frente con los resultados de otras economías europeas que han decidido intentar la salida de la crisis por la vía de la austeridad. Es el caso de Grecia, Portugal o Irlanda, tres países que han recibido la ayuda del Fondo de Rescate Europeo a cambio de un duro plan de ajuste. En lugar de remontar, no hay visos de que la situación esté mejorando. Lo mismo ocurre en España, por ejemplo, donde el nuevo gobierno de Mariano Rajoy ha optado también por la vía de la austeridad. El objetivo, como ya sabéis, es reducir la deuda procedente de la especulación financiera, recortando el gasto en sectores imprescindibles para mantener el estado de bienestar. A diferencia de Islandia, en estos países los ciudadanos no han conseguido frenar las intenciones de los políticos y especuladores de hacer pagar a los ciudadanos por sus errores. Y después de este repaso... ...y de escuchar esta canción de un fascinante grupo eh, islandés... ...esta canción se llama Glusi... ...y el nombre del grupo, a ver si lo sé decir Claudia... Mm. ...es Stafraen Hakon... ...un grupo que hemos descubierto esta mañana... En la, ...en la preparación de este programa y que os recomendamos... ...y ahora vamos a escuchar la reacción... ...de una ciudadana islandesa que ha participado en las protestas... ...explicando cómo era la situación en mayo de 2011... ...tres años después de que todo empezara... Mi nombre es jacobina y he participado en el mo movimiento en contra del sistema financiero de islandia desde el colapso de 2008. La atmósfera en Islandia, tras el colapso, era revolucionario. Tuvimos que lo que llamamos la revolución de las cacerolas y sartenes. No influyeron tanto en el gobierno. ...como en la forma de pensar en Islandia... ...la gente es ahora más atrevida... ...están hablando más... ...y creo... ...creo que esto será bueno para que se produzcan cambios en el futuro... ...los cambios nunca... ...nunca se perciben eh, directamente en la sociedad... ...eso no sucede fácilmente... ...pero un lento cambio en la forma de pensar... ...es muy importante... ...ese es el cambio que cuenta... ...el gobierno de Islandia... ...el gobierno de Islandia está protegiendo... ...el sistema financiero... ...están protegiendo a la gente... ...que robó a los islandeses... El gobierno no está trabajando para la gente, pero ahora la gente está trabajando para la gente, la gente está protestando y van a seguir haciéndolo. Todavía estoy escribiendo blogs, estoy aún participando en, en, en el movimiento contra el gobierno contra su comportamiento, la gente lleva sentándose en el Parlamento desde hace 20 o 30 años. No harán cambios en nada. Tenemos que librarnos de esa gente. Tenemos, necesitamos gente nueva y nuevas ideologías en el Parlamento. Entonces tendremos cambios. Esto no es todo. Desde hace unos meses además están llevando a cabo una reforma constitucional pero no es una modificación al uso como las que conocemos aquí. En esta ocasión son los propios ciudadanos quienes la están redactando. Se trata de una asamblea constituyente formada por 31 ciudadanos que fueron elegidos entre más de 500 que se presentaron. Las únicas condiciones para presentarse eran tener más de 18 años y tener el aval de 30 personas. Todos estos cambios que se están dando en Islandia son en parte fruto de la indignación ciudadana que salió a la calle y reivindicó sus derechos. Como, como hemos dicho antes, Jordur Torfason fue el precursor de este movimiento. El 23 de junio del año pasado, este cantautor pasó por Madrid y también pasó por Agora Sol. Esto es lo que nos contó sobre la revolución en su país y las protestas que acababan de nacer en España.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 The message wasn't always very clear, a veces el mensaje, el mensaje no salió muy claro. Pero eso es a veces por la distancia. A week Pero ya yeah, de, de haber visto cómo trabajáis tan, de manera tan sistemática, siendo tan, tan persistentes. Like es un privilegio mm -hmm. realmente verlo. And I've been traveling around he estado viajando Explaining explicando a la gente lo que ha, hemos hecho en in Islandia al principio didn't look very good or la, las, las perspectivas no parecían del todo buenas But pero we did lo hicimos we did like said, would be todo el mundo decía que iba a ser imposible pero lo logramos tres años después y ahora casi tres años después many of our dreams estando, estamos viendo como mucha, muchos de, de nuestros sueños finished. están llegando a ser realidades no There hemos terminado hay muchas cosas uh, que tenemos but que arreglar we are on it. pero estamos en ello we don't give up. no nos estamos dando por vencidos the, y este es el mensaje you, es mi mensaje a, a vosotros que sigáis, que no os rendáis nunca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 los consumidores, eh, Way of living. Eh, la manera consumista de enfocar la vida, who don't and Hay they don't care, muchas personas que no entienden but ni, ni right. les importa, pero bueno, algún día llegarán al entendimiento. Yeah, you know, but we are very, we are looking into a bright future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 Sprawdzamy sytuację polityczną. Idziemy do tego. Idziemy do tego. Idziemy do tego. Idziemy do do Tenemos que pasar por el árbol, no podemos mantenernos silencios y no hablarlo, se tiene que hablar, hay que romper esa muralla del caos, porque estamos cambiando las ideas. Ideas. ideas, estamos hablando de las ideas, de, del cómo se puede hacer, del si se puede hacer y luego después se hace. Buenas tardes Jordur. Uh, evening, las, uh, lo ocurrido durante los últimos tres años ha transformado la, la bandera islandesa en un símbolo de la revolución uh, a y a ti en un, en un icono de la misma really an, an well. ¿Cómo, te, ¿Cómo te encuentras uh, re, uh, uh, uh, por ello? It feels Es raro Si da esperanza a la gente, pues, encantado, pero almost three pero, years ago, créanme, años uh, getting in front of the parliament in Iceland hablar delante del edificio del parlamento en Islandia, people, con la gente, what has happened? What can que, we do? Que había pasado, que hacer? I would never ever pues nunca, nunca en la vida have hubiera pensado coś, of being here co się wydarzyło, co się stało, co się wydarzyło, co się pojawiło, co się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 The hope of changing the system, la esperanza de que se pueda cambiar That's el sistema, what we have in common. eso es lo que tenemos en común. We have different backgrounds, different cultures, different way of living. Mamy are 300,000, you are 46 million. Somos 300,000, nosotros uh, mil. uh, 46 millones. una <coughs> We have a, a wish of changing we have the dream of fighting the, the greedy people who are stealing luchar our contra food, la gente money eh, rapaz que está robando nuestra, the Queremos, for the eh, cambiar el mundo a mejor. I have often spoken about a society hablado, that I want to live un, in. la sociedad que that a not me everyone, gustaría ver una que abarcaría a todo el mundo, no solo unos pocos. Mm -hmm. Bueno, eh, sabemos que estás muy cansado Así que te agradecemos muchísimo we know, we know Que hayas venido aquí so A Agora Sol Radio A hablar con nosotros Te despedimos we're con muchísimo cariño Y con muchísimo agradecimiento Por haber estado aquí and Muchas gracias Todo mi amor a ti Y okay. buena uh, <laughs> suerte Y vamos a en contacto Y que nos mantengamos en contacto, en contacto. Gracias Y compartir ideas, yeah, ideas. Dziękuję yes. thank Dziękuję you very much. Perfect. Thank you to you. <laughs> O musi plundering mieć. En jeka tej Shall <speaking in foreign> be <language> Bueno, estamos escuchando ahora mismo a Jordur Torfason, que es el islandés, como hemos dicho antes, precursor de, de esa revolución que se vivió en aquel país nórdico. Lo hemos escuchado en la entrevista en Agora Sol, aquel 23 de junio, y lo escuchamos ahora cantando, porque recordamos que él es cantautor. Y esta canción se llama Ek Leitadi Blarra Bloma, que quiere decir busqué una flor azul. Y bueno, no sé qué dirá el resto de la letra. En cualquier caso, está conmigo aquí también esta tarde Fran, Arche Fran. Buenas tardes. Buenas tardes persianeros, ¿cómo estáis? Oye, que has hecho un intrusismo de programa, pareces yo. <risa> y estás conmigo en la persiana hoy. ya soy un digno persianero, ¿no? Soy un Gerard también que se, o sea, se mete en los programas, ¿no? De repente y sí, sí, emulándos y recordando aquel 23 de junio tan tan emocionante en el que te acuerdas de ¿no? Casi no podemos contar con Jordur parecía que iba a venir al final tuvimos diez minutitos con él muy emocionante si nos contaba pues, lo que acabas de escuchar ¿no? que, dando ánimos a la gente ¿no? para continuar ese, ese ejemplo que él llevó a cabo ¿no? también en su país mm -hmm. Estaba muy cansado porque esos días los medios estaban fascinados con todo lo que estaba ocurriendo y como Islandia siempre fue un referente pues nada más saber que, que llegó a España lo dio varias conferencias, estuvo en varios medios además y estaba cansadísimo, yo me acuerdo que me lo encontré a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol y le hice una entrevista in situ y le dije a Fossi, bueno Fossi aunque esto tenga una calidad de sonido pésima lo vamos a meter porque es muy interesante lo que dice este señor y decidimos hacerla así, pero de repente estábamos presentando tú y yo el programa, esa persiana y apareció por la puerta y nos dijo eso nos dijo, eh, don't, give up, don't give up nos decía, no no, no renunciéis, sí. continuad con la lucha y aquí seguimos. Y la sensación de que de que él no es consciente sí de todo lo que ha hecho, cuando lo recuerda fui una y otra vez a la plaza y animando a la gente a preguntar, a, a indagar pero lo hablas con él y da la sensación de que no se da ningún tipo de importancia y se sorprendía mucho cuando hablábamos de que De que en España Islandia era un, un referente, ¿no? Y de, de queríamos hacer otra Islandia de, de, de España, y él se sorprendía mucho. Y un chico muy humilde, bueno, un chico tiene 65 años, ¿eh? Que, <risa> Verdad que no lo aparenta en absoluto, chaval, ¿te acuerdas de.? Serán los aires nórdicos que vienen bien para la piel. Sí, sí, y sí. Para sí el pero vamos, es un dato que, que yo no, no, no sabía en aquel entonces, y, y, y hablando con él, y para nada parece, bueno, casi un setentañero. Fíjate. Pues sí, una gran experiencia, Fran, que entrevistásemos a Hordur Torfason aquí en, en La Persiana de hace ya varios meses. Gracias Ajá. por estar aquí, por comentar con nosotros este, este episodio de Agora Sol. Nada, pues continuamos este viaje por Islandia tan bonito que estáis proponiendo esta tarde. Y nunca mejor dicho, un viaje. Claudia González, ya estás otra vez aquí con nosotros para irnos de viaje. Hoy no te voy a decir a dónde nos vamos. Yo tampoco, voy a empezar directamente Estoy en este monográfico Islandia. Pues eso, ahora que ya conocemos un poco más de la historia de este país y de los islandeses, he decidido que lo mejor eh, es conocer otra de sus maravillas, que es la geografía. Como ya hemos dicho antes, el origen volcánico de la isla ha dado lugar a accidentes geográficos espectaculares. En definitiva, me permito decir hoy que lo mejor de la isla no se encuentra en sus ciudades, sino en el resto de su geografía. Así que recomendamos alquilar un 4x4 y recorrer la isla en su carretera que hace todo el perímetro de la isla, que se hace llamar The Ring, y que en total puede llevarnos como una semana o algo más, y ver entre muchos otros lugares eh, o fenómenos, estos 10 que hemos elegido hoy para, para este programa. A ver, ¿cuáles son? Estoy deseosa de conocerlos ya, ¿eh, Claudia? Pues el primero del ranking es Seyalán Fos. es un sufijo que quiere decir caída de agua, salto de agua, y tiene en concreto 60 metros esta, esta cascada. Se puede ver y oír desde la carretera y es una buena manera de ir preparando la vista para muchas otras bellezas que nos esperan en, en ella. Como Escogarfos, de nuevo el sufijo fos es un impresionante salto de agua también en el que es habitual ver un llamativo arco iris los días soleados. Se encuentra en el sur de la isla y se pueden hacer rutas de senderismo por algunos de sus acantilados. Selfos, el tercero, eh, se encuentra en el río Yoculsa al norte del país y se puede ver en esta gran cascada que tiene hasta 30 kilómetros de caída de agua a lo largo. El contraste del terreno negro volcánico con la espuma del agua ofrece una imagen bastante difícil de olvidar. Mibaten es el, el cuarto lugar que hemos elegido, significa el lago de los mosquitos. Es un, lago, es un lugar ¿no? que de, de gran importancia para la, para la geología y para la vulcanología, aunque también para los ornitólogos gracias a su importante cantidad de patos y de aves. Además se puede disfrutar de un baño en el balneario natural de agua caliente y de unas vistas espectaculares. Seguimos con el quinto lugar, que es Skaftafell, es un parque nacional más importante de Islandia quizá, y está al pie del volcán barnat Yokul. Ya sabemos <risa> cómo se las gastan los volcanes islandeses, así que <risa> me voy a agarrar los comentarios. Te vamos a pagar una prima Claudia por aprenderte todos estos nombres. <risa> pues no hay que perderse la cascada Sbartifos, que significa cascada negra, cuya pared está compuesta por originales columnas hexagonales y también Yokusarlon, en el lago al que llegan los icebergs provenientes del glaciar más cercano. ¿Columnas hexagonales? ¿Cómo columnas es eso? Es impresionante. Situarte debajo y ver y ver eh, Fossi. Fosi está haciendo gestos porque Fossi lo ha visto, ¿verdad Fossi? Sí, yo he estado allí y la verdad es que es un lugar precioso porque bueno, no sé qué fenómeno de la naturaleza lo produce, supongo que por temas volcánicos y demás, pero esas columnas hexagonales son de basalto y, lo, y las vemos en diferentes, en diferentes cascadas de, del país. La verdad es que es espectacular, pues es que parece como un órgano de tubos de una catedral inmenso y en medio el chorrazo ¿no? La verdad es que muy bonito. Pero el, yo, me las, <ríe> yo me las imagino hexagonales de verdad, hechas con escuadra y cartabón. ¿Es así? Pues sí, a la vista prácticamente sí, sí. A la vista de verdad prácticamente Parece, mano del, del, parece hecho por la mano del hombre y, y a veces que te das cuenta que la naturaleza Lo supera, con creces Maravillas de la naturaleza Continuamos Claudia con este viaje Pues dentro de Scaptafell eh, está Yokusarlon Que es el lago al que decía que llegan Los, eh, los icebergs provenientes de este glaciar Y los atardeceres ahí son de verdad espectaculares. Yo sé que Fosy también lo ha visto. Y vi focas allí. Y es lo que te iba a comentar. Es súper fácil ver a las focas allí que asoman la cabeza. bueno es Y los atardeceres, los colores. Bueno, se pueden hacer unas fotografías impresionantes ahí. ¿Y cómo estará la población de focas allí? ¿Hay muchas o...? Hombre, pues digo yo que... Digo, vosotros a ojo de buen cubero. Pues vale. Si los dos hemos ido y las hemos visto, es que para se dejan ver. Ya. Se dejan ver. Ya en la zona interior de la isla eh, recomendamos Golden Cycle, que no se puede pasar por alto, en el que no se pueden pasar por alto dos lugares. Gulfos o Cascada Dorada, que es lo que significa, que es una de las más bonitas del país, y el Parque Nacional de Zimbelir, una región de importancia geológica de nuevo, ¿no? al estar formada por fallas, pero también de importancia histórica, pues cuenta con una de las instituciones parlamentarias más antiguas del mundo, del año 930. Otra maravilla ya relacionada más con. Con la Perdona found. Claudia, creo que creo que hay también en el círculo dorado, eh, sí. es que no recuerdo el nombre, pero se encuentra el famoso geyser este que es, sí, eso es, es, es lo iba a comentar más, más adelante, pero sí es el pero te el reventón. Bueno. No, no no no no está perfecto que lo digas aquí porque porque venía venía totalmente a cuento y es, eh, es el que el geyser que da nombre a, a todos los demás fenómenos similares en, en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, además, eh, bueno, además en Golden Circle eh, bueno nos quedamos ahí con Gulfos y con, con Geiser como las cosas más importantes. Y quería pasar ya a los avistamientos de ballenas eh, de Usabik. Desde esta ciudad salen excursiones que, que es en las que se pueden hacer estas. se pueden hacer recorridos para ver a estas criaturas. Y los caballos eh, salvajes islandeses, que también son muy comunes, es muy fácil verlos e incluso acercarse. Uh -huh. Me acuerdo yo cuando, cuando estalló el volcán este famoso, no voy a decir su nombre. Dilo que te lo sabes, <risa> pronúncialo. <risa> Presume Cuando estalló el famoso Ella falla yokul, Si me está escuchando algún islandés Lo siento Que llame y corrija Salía Había fotos de estos caballos salvajes A los que te refieres Corriendo por la montaña Despavoridos Y no sé si se vieron amenazados Por, por la erupción pues, Pero bueno Las fotos eran impresionantes No sé Pues son animales Ya tengo muy sociable eh, A veces vas con el coche Paras en la carretera Y a lo mejor hay un par A mí me pasó Paré en la carretera Fui a ver, qué, a ver cómo se comportaban con, con las personas y en cinco minutos tenía alrededor mía a 30 caballos. ¡Ay, qué majos. 30 caballos. Tengo fotos rodeadas de caballos. Que ¿Y no pasaste miedo? No, no, no, no, son, no, no hacen nada, son, no sé, merece la pena. Hay, rodearse de caballos en Islandia, otro plan. Pues, muy barato además. <ríe> muy divertido. Otro de los lugares que tampoco os podéis perder es Vic eh, y los tres trolls. Es una playa de piedras negras en una localidad del sur y se pueden ver las tres grandes rocas que emergen del agua y que han sido motivos de, de muchas leyendas. ¿Qué es Vic y los tres trolls? En la playa de Vic están estos tres trolls que son tres grandes piedras que Fossi también ha visto. Sí, hace como unos arcos. Es que he dicho así, y los tres trolls parece islandés. <risa> <risa> y los tres trolls. Le estamos pegando <risa> unas patadas al islandés hoy aquí. <risa> festival del humor mejor. <risa> Continua, y ya para terminar nos vamos al norte de la isla eh, al noroeste más concretamente a ver los fiordos estos valles excavados por los glaciares desapare eh, desaparecidos son muy abundantes en el nordeste eh, uno de los que recomiendo ver, a ver si sé pronunciar porque esto ya es de traca Isafiardardyup otra vez <risa> Isafiardardyup pues lo has dicho muy bien tiene que terminar en Fjordur si no <risa> pues de nuevo increíbles vistas Sí, yo recomiendo otro también por la misma zona que es eh, Seidisfjordur. lugar donde eh, además hubo una, una base militar durante la segunda guerra mundial y bueno que es un lugar que es un paraje increíble o sea simplemente la bajada de la carretera hacia hacia ese pueblo que es un pueblecillo con su pequeño puerto pues ya es impresionante con unas nieblas que vas pasando de microclima a microclima cada curva casi mm -hmm. Eso un es un lugar malo. precioso una cosa muy común también lo de los microclimas en, en Islandia sí también es muy habitual lo de hacer la pregunta de qué tiempo va a hacer y, <risa> y se ríen de y, ti y, <risa> y te dicen sí <risa> los de, autóctonos dentro de cinco minutos te lo digo <risa> sí. cambia, bueno. pues si y además de ver todas estas cosas tenéis la suerte de vislumbrar una aurora boreal os podéis ir muy bien servidos de Islandia que bueno, oye, después de haber hecho este repaso y de haber comprobado el sentido común con el que los ciudadanos islandeses afrontaron la crisis y después de escuchar las maravillas geográficas que nos, has contado en, que nos habéis contado Fossi tú... Yo me acuerdo de más <risa> Sigue Fossi, por favor <risa> Es que me dan ganas de irme a vivir allí, de cogerme una mochila y tres abrigos y digo, mamá me voy a Islandia ¿Qué pensaría Es que... una opción Es una opción te vas a pelar de frío, pero bueno, es una opción. Yo estoy acostumbrada. Bueno, el... ¿Qué pasó? ¿Eres el Paibasco? Joder. <risa> bueno, pues sí, ¿de qué más bueno, te acuerdas? No sé, hombre, hombre, uno de los destinos turísticos más clásicos es el, Lagoon, ¿no? el agua azul. el sí, lo, lo había obviado porque bueno sí porque pero, es un poco claro, lo, más, es algo como... lo más ocurrido ¿no? sí. pero es que realmente no no no hay, es que, estás, hay que estar está estupendo hay que estar es, es increíble estás ahí en medio de la nada metido en sí. metido en el agüita caliente y además es que Todo la, de color azul la sensación de estar de la que la temperatura ambiente sea de 2 grados sí, sí. y que tú estés a bueno tú estés, cuánta, tú a 30 estás y... que Da igual que se no, que sí. acabando el mundo que tú estás. Sí sí como, sí es sí Además Sí, te temperatura corporal se acostumbra a esos no, grados no, agua y cuando y no, notas no, frío y a lo no, estás a no, bajo cero. Es y una a no, no, a lo mejor al día siguiente tienes una gripe no, no, una lo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no se ponen malos, yo creo que están tan bien hechos que no se ponen malos. De verdad, eh, y, en, ¿y qué me decís en cuanto a, a las ciudades y los pueblos? Porque está claro que si vas a Islandia vas un poco para ver obviamente los parajes y esa geografía que no tiene comparación en ningún otro sitio del mundo. Pero tengo curiosidad por saber, ¿se parecen un poco a las ciudades nórdicas, como de Suecia a Finlandia o es un mundo aparte también? Pues la verdad es que mmm, en cuanto a países nórdicos, yo conozco Suecia y conozco Islandia y no, no me resultan nada parecidos. ¿Cómo no. son esas ciudades en Islandia? Las ciudades en Islandia son súper pequeñas y hay pff, dos, tres ciudades principales, que son Reykjavik, Akureyri, eh, Keflavik, que está cerca de, de Reykjavik, que es donde está el aeropuerto y alguna más, y no, su, no, no sé qué población tendrán, pero bueno, si la isla en total tiene unos 300.000 habitantes, como habíamos hablado antes... Y la mayoría más? viven en Reykjavik En Reykjavik o en Akureir, que está al norte. El resto de la población son caballos. ¿no? Sí, de hecho hay regiones... <risa> no. <en> las... <risa> y pocas. El caso es que hay muy poca <risa> población, pero digamos que se reparten un poco por, pues por lo, lo que es la, la zona costera de toda la isla, porque el interior es tan salvaje... Sí, en eh. el interior lo que te puedes encontrar, muchos islandeses, lo que tienen son segundas residencias, pero porque muchos mmm, lo que tienen son eh, fin, fincas, bueno, llamémoslo, o heredadas de de, sus, eh, de su familia, y tienen animales o tienen bueno, extensiones de terreno relativamente amplias que tienen allí como segunda residencia porque alguien tiene que pertenecer al país, <risa> <risa> pero la mayoría de la población se concentra eh, alrededor estos de estos dos núcleos. Uh -huh. Pues qué maravilla. Gracias, Claudia, por traernos un día más este vacaciones de sol sin playa. Esta vez yo creo que es vacaciones sin playa, sin sol ni playa. <risa> Tampoco. Bueno, me están diciendo, eh, concretamente Gerardo Lagüens, nos está diciendo por Twitter que Fossi eh, es un gran complemento para Claudia y que además está muy viajado. Pues, Fossi, a lo mejor te fichamos para, para esta sección. ¿Qué nos dices? No. <risa> <risa> qué feo me acabas de hacer, Fossi. No estoy tan viajado como tú crees. Bueno, ahí queda esa propuesta. Vámonos ya a los ceros y los unos. Revolución binaria. Para finalizar llegamos a esta sección que hacía tiempo que no teníamos pero que recuperamos hoy porque hablando de Islandia pues se nos ha ocurrido un tema que podría estar relacionado con esta revolución en binario y es que como hemos dicho antes Islandia se encuentra en plena reforma constitucional. La que rige el país actualmente es una mera copia de la danesa y lleva en vigor desde su independencia de Dinamarca en 1944. Tras la crisis financiera, la desconfianza de los ciudadanos sobre los políticos aumentó y el año pasado se hizo una encuesta en la que solo el 10% decía que tenía una gran confianza en el Parlamento. Por eso, eh, en esta ocasión, una asamblea constituyente quien se encarga, es en esta ocasión una asamblea constituyente quien se encarga de redactar la nueva Carta Magna. La asamblea se compone de 31 personas que no están afiliadas a ningún partido político y que han sido elegidas entre 531 personas que se presentaron para este cometido. Pero esta no es la única novedad con la que cuenta la Reforma Constitucional. Cada semana, y por eso hablamos de esto en esta sección binaria, La Asamblea Constituyente presenta las grandes líneas en las que está trabajando por Internet. Todo ciudadano islandés que disponga de una conexión, eh, eso sí, podrá analizar qué cambios incluye la nueva Constitución y podrá comentarlos y ofrecer nuevas ideas. La Asamblea está presente en Facebook, Twitter y YouTube y sus reuniones se transmiten en directo en su sitio web y en la red social de, de Mark Zuckerberg. Es eh, sin duda, Claudia, eh, una, un ejercicio muy grande de transparencia, ¿verdad? Un ejercicio grande de transparencia que ojalá pudiésemos vislumbrar aquí algún día, siquiera de lejos. Sí, es algo, esto es democracia directa y representativa de verdad. O sea que porque cada, no solo esa asamblea constituyente puede participar y ofrecer las propuestas para la Carta Magna, sino que cualquiera por internet puede ofrecer sus propuestas. Sería como un propongo.net que tenemos aquí desde el 15M, pero ya tangible. Pues con esta revolución en binario y al filo de las nueve de la noche, llegamos a, al final de este programa. Claudia, muchas gracias por haberme acompañado. También a Fran Arche, que ha estado aquí, y también a Fossi, que ha estado a los mandos de esta nave agora sónica, También a Gerardo Laguens, que ha estado escuchándonos al otro lado del ordenador y hemos contado, con como hemos, como hemos dicho al principio, con su introducción. Muchas gracias a todos y os esperamos este jueves a las ocho de la tarde. Yeah.